¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy teníamos aquí un grupo de entusiastas músicos, mezcla de mojinos escocidos y acd que nos estaba sonando de anteriores programas. Pero bueno, ya lo tenemos todo bien puesto, tenemos a nuestros invitados aquí colocaos, colocaos en el buen sentido de la palabra, ¿eh? para que nadie se mosque. Porque el otro día alguien se mosqueó cuando hablábamos de que había quien, quien iba a la mesa de la negociación del convenio todo fumado. Si es que hay gente que fuma, es así, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues nada, sin más rollito, muy buenas, rosqueros y rosqueras, eh, un día más aquí, Radio Rosco. Tenemos como invitado a Godoy de la Cochera de Horta. Muy buenas. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Muy buenas. A Mercadé desde el Triangle, Triangle Mercadé. Eh, que me con el móvil. Niño, deja de jugar con los aparatos Una locura, me parece que acabo de enviar como 800 fotos por ahí bueno. Quería enviar una ya. Le, le... Bueno, Quería enviar la foto del Deme y acabo de enviar todas mis fotos Bueno, quien la reciba, tranquilo, no pasa nada ya, Son de Mercader Bueno, y mercade ya ha hecho la presentación del compañero que tenemos, Deme Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. Eh, deme, te he confundido antes con un trabajador del sector de la sanidad, pero. Sí, que es verdad. De sector de la sanidad, nada. Tú estás aquí como trabajador y delegado de CGT en Baleo. Correcto, correcto. La empresa esta que pretende trasladar a Zaragoza. Muy bien. Pues bueno, que por cierto, ayer se me ocurrió mirar un poquito la prensa que hablaba de Baleo y es un no parar esto en esta empresa. Eh, Ya que sé. si traslados, que si expedientes, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Sí, que es cierto, que es un chorreo. Aquí en Cataluña habían seis plantas de baleo en Barcelona. Hace Bueno, desde el, la primera planta trasladada fue en el año 89, que fue la de Barcelona. Y bueno, desde ahí. Eh, pasando por otras cuantas que fueron vendidas y tal Finalmente la única que queda actualmente en Barcelona Es la nuestra, la planta de Martorellas uh -huh. Bueno, coches se venden y recambios de Valeo se venden Pero mmm, pocas fábricas quedan ya, ¿no? Aquí por lo menos Aquí ya te digo, nada más quedamos nosotros Teníamos seis plantas eh, Valeo en Barcelona, que esta fue trasladada a Martorellas Luego San Esteban de Serrubira, que la cerraron en el 2003, una empresa que estaba dando un 16% de beneficios al grupo. Luego en Baleo Cornellá, que también la trasladaron a Martorellas y posteriormente la volvieron otra vez a Cornellá y finalmente la vendieron también a otro grupo japonés térmico que estaba, estábamos juntos en Martorellas y también se la, la trasladaron a Santa Perpetua y finalmente también la vendieron a otro grupo japonés y nada más quedamos Martorellas y esperemos que por muchos años nos va a costar pelear. Muy costar bien, pelear. como siempre, el otro día hablábamos en la asamblea que los trabajadores y las trabajadoras no nos han regalado nunca nada y siempre nos ha tocado pelear, pelear por lo que tenemos, ¿no?, Bueno, Valeo ahora está de actualidad, ¿no? Eh, ayer, no, antes de ayer creo que fue que salió una noticia que nos llenó a todos de esperanza, pero parece ser que esa esperanza no no no, no acaba de cuajar. A ver, ¿cómo está la situación? Aquella noticia que decía que la dirección de Valeo eh, dice que ya no, no quiere cerrar, que no se quiere trasladar, pero de eso parece ser que nada de nada, ¿no? Sí, fue el miércoles en el Tribunal Laboral de Cataluña, que pese a que no nos guste, es un paso previo que tenemos que hacer antes de las demandas, porque lo pusieron en el convenio hace ya unos cuantos años, y ahí en la sede del Tribunal Laboral la empresa nos comunicó que desistía de la medida del traslado, con lo cual todo el mundo estaba más contento y más feliz pues que una pérdida, pero... Como siempre, nos emplazaba a una reunión al día siguiente para explicarnos los motivos. Una vez que dijo esto, nosotros desde el primer momento como CGT siempre hemos dicho prudencia, vamos a ver qué es lo que pasa, que esto es Valeo, que Valeo nos está fastidiando desde hace mucho tiempo y no lancemos las campanas al vuelo. Hubo quien descorchó champán y se abrazaban y se besaban. Evidentemente la noticia era buena, pero al día siguiente, justo en esa reunión, nos dijo de que su intención seguía siendo la de trasladar la planta a Zaragoza y que para ello lo que quería hacer era una mesa de negociación para ver de qué manera se podía hablar y se podía plantear el traslado de la planta a Zaragoza. Esto... Nos huele mal, nos huele mal cuando hay una mesa de negociación, hay unas posibilidades de un acuerdo que seguro que no va a ser bueno para los trabajadores y las trabajadoras porque lo que siempre hemos mantenido y la lucha que llevamos desde hace ya 83 días pues es que Valeo ni se cierra ni se traslada y en esas tenemos que seguir. Sí, de eso nos acordamos, empezaste a ir la huelga ya hace más de dos meses Eh, desde el primer día tenéis montado un campamento allí en el polígono de Marturellas, que por lo que tengo entendido los trabajadores van pasando por sus turnos, los que le tocaría trabajar pues están allí, allí presentes, sabemos también que coincidiendo con el periodo electoral pues por ahí pasaron toda la vida y por haber que me imagino que, bueno, está bien que nos den el apoyo cuando estamos de moviliza de, de huelga, de movilización, pero que no solo sea en época electoral, ¿no? Yo no sé si han pasado más por ahí. Pero recordemos, ¿sois una plantilla doscientos y pico trabajadores? Sí, dos cincuenta y siete. Todos ahí a una, todos en el campamento, y ahora la situación es que donde dije Diego, ¿cómo era aquello? Donde digo, digo, digo Diego, y que mañana tenéis otra reunión... Por cierto, ¿os convocan en un hotelaco? Sí, sí, ¿Se sí. ve que Valeo tiene dinero? Sí, por dinero pues. <risa> Mañana os convocan en ese hotel precioso que tenemos en Plaza, en Plaza España, creo que se llama Hotel Catalonia. Eh, creo que acostumbráis a pedirle a la plantilla que acuda también. A todas las movilizaciones Pues será muy vistoso, ¿no? Estar en Plaza España, sabéis el hotel al que me refiero, el que tiene el reloj aquí, el gigante El Hotel Plaza se llama, Sí, ¿a qué hora, sí, hora es? Barcelona Plaza sí. sí, ¿a qué hora a, es? A las cuatro de la tarde tenemos la reunión Bueno, pues allí ya supongo que os dirán eh, lo que hay, ¿no? Eso pensamos que dime, hay... dime una cosa, dime, ¿cómo está la situación sindical dentro de la empresa? Sé que afortunadamente no tenéis UGT, que eso para nosotros ya es bueno, porque nosotros eh, en autobuses es de lo malo lo peor lo que tenemos. Eso ya es algo bueno, pero estáis comisiones y nosotros, ¿no, CGT? No, no, somos cuatro sindicatos, ¿Ah, sí? Y, wow. sí, sí. sí. Cuatro sindicatos y hay un representante de la UGT también ahí en la planta de Martorellas. Uh -huh. El mayoritario es Comisiones Obreras, que tiene nueve delegados de trece. Uh -huh. Nosotros tenemos uno, la UGT tiene un delegado también, y tiene dos, un sindicato independiente, independiente entre comillas, es el FESIF, es el sindicato de oficinas, el de la estructura. Uh -huh. eh... ¿Cuál es el comportamiento? Porque lo que se ve fuera, la verdad es que solo se ve a comisiones ya y a, y a nosotros, a CGT. De hecho, te estás haciendo famoso porque te estamos viendo en muchos telediarios, hasta en los de ámbito estatal. Eh, ¿Se ve a comisiones ya y a, y a CGT? El resto, pues la verdad que en los medios y eso no se ve mucho. No, mayoritariamente quien está llevando el cotorro mediático sobre todo es comisiones obreras mediáticamente bueno, al, al tener también nueve delegados mm. pues tiene todo el apoyo de las federaciones y todo eso y bueno salen en todos los lados también tiene la presidencia la secretaría mm -hmm. el, y bueno, los mm. medios los buscan a ellos, buscan siempre o al presidente o al secretario mm. y bueno, también nos cuesta un poco en eh, los medios de comunicación pese que sí que es cierto que hemos salido en varias, en varias eh, televisiones y en varias radios y tal eh, ellos acaparan todos los medios de bueno. información y nos cuesta decir la nuestra nos cuesta decir la nuestra porque... Eh, bueno, porque lo acaparan y además los medios muchas veces dicen de que nada más ponen o al presidente o al secretario y aunque te saquen y hables con ellos tampoco te acaban Bueno, entonces, eh, también ha habido otras novedades, ¿no? Yo veo que llevas aquí unos apuntes de que se había pedido eh, la intervención ¿no? De, de la Generalitat de que, bueno, si ahora que está tanto de moda de que son lo que son, ¿no? Sí, sí. Y que hay que mirar por, por la tierra pues habría que mirar porque no se vayan las empresas de la tierra, ¿no? Y parece que el Puig ha dicho algo, ¿no? Sí, es que es curioso, ¿no? Porque el hombre este... Cada vez que habla es para meter la pata o para hacer daño eh, Creo que nada más ha dado dos noticias Una creo que fue a finales de julio y otra ahora Y en una ya anunciaba en julio que cuando una multinacional toma una decisión Pues que no hay nada que hacer Y eso sin haber visto el expediente Si existen causas, si no, si el traslado se puede dar Y ahora se ve que recientemente o ayer o antes de ayer Eh, pues viene a decir que, que, la, que lamentablemente que Valeo ha decidido irse de Cataluña Y que no lo hemos podido convencer eh, Vamos a ver, si ni siquiera estás en la mesa de negociación ¿Qué vas a convencer? No? Que, le has, que le has hecho una llamadita y ya como administración ya vas servido También dice que, que forzará para que los trabajadores no se queden en la calle A mí todas estas palabras son muy bonitas, quedan muy bien dice que trabajaremos y nos esforzaremos para hacer todo lo posible por, er, por recuperar el empleo, y que los trabajadores no se queden en la calle pues a mí me gustaría saber cómo y de qué manera porque anunciarlo, decirlo salir en los medios y quedar de puta madre es muy fácil pero eso tiene que ir acompañado de algo de una serie de medidas que realmente se vea de que la administración está haciendo algo y el Felipe Puig esté, aparte de quererse apuntar alguna medalla pues que de verdad quiere actuar en contra de la empresa y en favor de los trabajadores ¿Y ¿Cuáles son los motivos que alega... Vale, o para ese cierre o ese traslado es que es, es un poco complicado porque los motivos que alega no son unos motivos que legalmente puedan justificar ningún tipo de traslado viene a ser una decisión estratégica y por una decisión estratégica no se puede trasladar una empresa Entonces, eh, hemos estado mirando, económicamente no puede presentar el traslado, en el primer semestre del, del 2015 anuncia un beneficio de un 34%, es el grupo Valeo, con un 34% de beneficio no puede decir que económicamente no es viable y que me la llevo. Y, y motivos logísticos o productivos entendemos que tampoco no existen. Eh, Valeo eh, Martorellas principalmente basa su actividad en la SEAT y en la Nissan que son los principales proveedores que los tenemos a 39 kilómetros con lo cual, con una nave ya pagada, con trabajadores formados gente que sabemos lo que hacemos que no necesitamos a nadie para que nos lo diga y teniendo tan cerquita la planta, las plantas de SEAT y de Nissan, no, no es tampoco una necesidad productiva, Zaragoza estaría a 300 kilómetros y nuestro aparato es muy voluminoso, es muy grande y mandamos Un camión, dos camiones y medio diarios a, a la SEAT y uno y medio a la Nissan, imagínate eso desde Zaragoza, son trescientos kilómetros no es viable, la, la lógica industrial, perdona Acabo, es que me, me lanzo y yo me caliento, yo caliento la lógica industrial de, diría que lo normal es tener la planta de Martorellas donde está para suministrar a estos clientes y la planta de Zaragoza evidentemente para suministrar a Opel que la tienen ahí al lado y a la Renault que la tienen también más cerca perdona bueno, eh, con el fragor de la conversación no es que se me haya olvidado el teléfono de directo, lo voy a dar ahora que es el 93317 7366 o si queréis enviar algún mensaje de solidaridad con Valeo o cualquier opinión enviarlo al WhatsApp 644-258235 bueno, con, retomamos otra vez el tema de Valeo después de haber dado los teléfonos de contacto vosotros lleváis en huelga indefinida desde julio que son aproximadamente 80 días mm. y eso cómo se mantiene Pues la verdad es que, que. Es la otra parte contratante. ¿Cómo se mantiene sí, todo este tinglao? Pues la verdad es que la, la gente eh, no se escucha en, en la empresa y eh, allí en el campamento quejas sobre el tema. Eh, Podrías pensar, coño, ya llevan dos meses y pico de, de huelga, que están sin cobrar, que yo creo que la gente asumió desde el principio que queríamos entrar a trabajar que nos costara lo que nos costara íbamos a estar ahí, y, y eso nos hace empujar, nos hace empujar y nos hace estar mm, tranquilos, imagino que todos tendremos problemas porque evidentemente cuando no cobras dejas de tener unos ingresos que en esta puñetera sociedad son imprescindibles para no quedarte en la exclusión social, pero ver, imagino que unos con los padres, otros con las amistades o como sea, pues se ha ido organizando. También es cierto que... Hemos estado yendo, somos de 43 municipios diferentes, a pesar de ser 257 trabajadores, por lo que decíamos antes, han habido muchas empresas que han cerrado, muchas que han venido trasladadas a, a Martorellas, y hemos estado yendo a todos los ayuntamientos para pedirles eh, ayuda a nivel de, ¿cómo se llama esto?, los servicios sociales y uh -huh. también para que pongan a disposición de los trabajadores y las trabajadoras a, a, tienen abogados y gente que también se dedica a hablar con los bancos intentar paralizar no siempre es posible pero bueno, se ha ido haciendo ahí un trabajillo también que han ido colaborando y han ido aportando algo a la caja de resistencia uno y otros pues a los compañeros y a las compañeras Y bueno, por ese lado no estamos del todo insatisfechos, aunque es verdad que ahí han venido a hacerse mucho la foto. Sí que es cierto que hemos encontrado una respuesta muy, muy buena por parte de, de cada uno de los municipios en relación a los trabajadores, porque hemos ido a cada uno de ellos con la gente de su municipio, uh -huh. y entonces tenían que mirarles a los ojos también. Ya no es lo mismo, no es un número, no es una cifra Es ese trabajador de tu municipio ¿no? Y bueno, la gente yo creo que está fuerte Está mentalizada de que el tema podía ir para largo Y es que ninguna queja de, por parte de la gente uh -huh, Porque hay un problema también Bueno, un problema o una virtud Es decir, hay mucha gente que igual hay familias enteras Que trabajan en Baleo Que viven en Martorellas O como tú decías ...alrededor de los municipios... ...y... ...bueno, resulta evidente que... No es una cuestión de traslado sí o traslado no Es que el traslado Le desestructura a toda la familia Es así la historia ¿no? Claro, exactamente Es que eh, hay ocasiones, ahí hay parejas de todo tipo Y hay uh -huh. gente soltera también Que también tiene sus problemas Y tiene que pagar igual como los demás sus recibos Pero hay gente que está separada, por ejemplo no Y la gente separada, dime cómo se va a Zaragoza El que se vaya a Zaragoza Está renunciando a la custodia De su hijo o de su hija eh, Si está la pareja trabajando a ver cómo te vas a ir para allá si tienes aquí tu vida montada y si estás solo, pues tres cuartos de lo mismo ninguno queremos irnos para allá todo uh -huh. el mundo queremos quedarnos aquí y queremos luchar para que la planta esta no se cierre hay una cuenta de solidaridad también que se está poniendo en marcha y se está intentando recaudar de un dinero, pues también para estas familias que que tienen esas necesidades. Uh -huh. Si la tienes aquí o la buscas... Eh... Sí, ahora, ahora le decimos. Como, como el mundo es un pañuelo, también quería decir yo que eh, un compañero que se ha enterado que hoy venías para aquí, me dice que un compañero del Triangla, que está casado con su compañera, trabaja en Baleo. <risa> o sea que también tenemos conductores ¿Eh? Con compañeras pues, que están en Baleo y que están pasando por lo que están pasando, y que también está yendo al campamento uh -huh. y, y está, está ahí. Y que lo tiene clarísimo de que a Zaragoza no se va. Uh -huh. Y está con la idea esa, de que Baleo ni se cierra ni y se, se traslada. Uh -huh. ¿Eso es el mensaje que se está lanzando desde el primer día? Sois ya, yo creo, eh, la empresa que, la segunda, ¿no? después de Panrico, que estáis aguantando un, una huelga tan larga. Posiblemente, no sé sí, no a tanto También no, la gente de Telefónica Movistar Los técnicos han estado un montón de tiempo eh, ¿no? Sí, pero vosotros lleváis Dos meses y pico De huelga total Sí, 84 no, sí. días llevamos 84. Ahora, yo creo, No sé, habría que mirarlo, ¿no? Mm. Pero de, si no sois ya la segunda A poco os falta Bueno, eh, yo la última Pregunta que te quería hacer Antes de que decidas qué música quieres que te ponga Pues ya la ha dicho no, no. Ahora la hablamos. ¿Ah, ¿sí? Bueno, mm -hmm. vale. Pues luego ya Ramiro se encargará de eso. A ver, Valeo. Yo estuve por allí el otro día. Y Desde luego lo tenéis muy bien organizado el tema de, de la permanencia allí y tal. Yo solo y no es crítica, ¿eh? es, es opinión. Eh, cuando cuando vi lo de, de pan rico. Veía también de que estaban allí en su centro de trabajo. Cuando os veo a vosotros también os veo en vuestro centro de, de trabajo. Veo que se acerca mucha gente para allí. Pero el conflicto sale fuera de, de la empresa. ¿Cómo lo hacéis para, para que salga fuera? Para que se... Porque sí, por la prensa nos enteramos, pero... ¿Realmente que seamos un problema para buscar una solución? ¿Eso se hace? Evidentemente ahí es donde tenemos la pata coja. Eh, es cierto que la gente está aguantando, es cierto que llevamos ahí muchos días. Es cierto que el campamento funciona porque es verdad que están los tres turnos cubiertos, mañana, tarde y noche, eh, pero acciones a nuestro juicio se quedan cortas, eh, muy cortas. Hemos estado una vez en la SEAT, otra en la Nissan... Hemos ido al consulado francés, una concentración aquí en Fomento y una en la Plaza San jaume Nos parece un balance muy pequeño, muy flojo para hacer que una multinacional dé la vuelta. ¿no? Pensamos que habría que hacer, ir incrementando las acciones y hacerle de verdad daño. Pero evidentemente donde hay patrón no mandan los obreros y cuando la mayoría del comité de empresa no está dispuesta o al menos a fecha de hoy, hacer acciones un poco más contundentes, nada más podemos que proponérselas. Nuestras propuestas siempre han pasado por hacer daño donde de verdad le haría daño a Valeo, y hacerle daño a Valeo es hacerle daño en los clientes, ¿vale? que en la SEA y en la Nissan estén incómodos y hacer daño ahí. Eh, hemos propuesto acciones, hemos propuesto hacer movilizaciones allí, pero de momento no lo han tenido en cuenta El sindicato mayoritario... Yo sí, quería preguntar yo, porque así antes has comentado que eran dos, dos, dos camiones y medio que iban a SEAT y otro uno y medio para la Nissan, en estos 83 días, esa producción, ¿de dónde está viniendo? ¿Qué es lo diciendo? Es lo que habría que cortar de raíz para que sea. Vendrá de Zaragoza. ...la, la Nissan también pidieran explicaciones a Valeo. Y claro, si la SEAT y la Nissan siguen, entre comillas, funcionando porque reciben la producción... Soy yo. No es que claro. un tema nuestro que a los otros. pero si se les contara la producción a ellos, igual valeo, lo vería de otra manera. Claro, correcto. Nosotros entendemos de que nos están vulnerando el derecho de huelga, porque la producción que hacemos para la SEAT está duplicada en la República Checa y están mandando, pensamos, camiones desde la República Checa hasta SEAT todos los días para que no pare. Y la de Nissan, es, están mandando camiones desde, o camiones o como lo tengan que hacer, no sé si vienen por tierra, mar o aire, pero están mandando la, las producciones que nosotros hacíamos a la Nissan desde Japón y desde otras plantas de México y tuluca y tal, o sea, que nos están vulnerando el derecho de huelga fijo. Bueno, una cuestión económica si no que yo soy ahí se les hace falta poner el dinero que tengan que poner y... no, no por dinero no es por dinero no es tenemos el tema denunciado eh, cuando la empresa anunció que retiraba la medida del traslado eh, la, la mayoría del comité de empresa retiró la, la demanda que tenía puesta Porque hemos puesto dos, de, dos demandas, se ha puesto una por mayoría del comité y como entendíamos que por mayoría no teníamos decis, capacidad de decisión sobre la demanda, nosotros pusimos una como sección sindical. Y la nuestra esta tarde teníamos la mediación y nosotros hemos decidido no retirarla. Hemos decidido de mantener la demanda porque una de las cosas que se está pidiendo es precisamente que existe una vulneración en el derecho de huelga y se están pidiendo daños y perjuicios. Entonces mantendremos la demanda y a ver si un juez nos la estima y tiramos para adelante con ella. Muy bien. Eh, voy a leer el número de cuenta que me ha pasado el compañero uh -huh. y luego pondré una cancecita y volveré a repetir el número de cuentas. De todas maneras, deciros que el número de cuenta también lo pondremos en la web de CGT Bus. Por y si en nuestra en el próximo ejemplo. número de Utopía. Y en el número de Utopía, por si ahora no tenéis papel y lápiz, pues que lo sepáis. Bueno, el número de cuenta, tienen un hashtag que es eh, Valeo no se cierra y luego tienen un número de cuenta que es Solidaria, que es ES382100 cero tres cinco siete cinco os pongo a prueba eh siempre os pido que tengáis papel y papel y lápiz y bueno luego os lo repito después de esta cancioncita de gatillazo que tenemos aquí preparada eh, que se llama insultos varios pues os vuelvo a repetir el número de cuenta ya os decimos que lo pondremos en el próximo utopía Y también lo publicaremos en nuestra web. Venga, ahí va gatillazo. Vosotros los demócratas de boquilla que andáis especulando y acaparando de manera legal después de hacer la ley donde os dieron el título de Semillán. Yeah. Grandissimo cammi se mo traida. Forza se dan mo ca passa. Y Te Che si è prestante toccando los fricoles. Sempre che a elevi ones me a To jest Este idilio es una locura. Sí, pero el maniquí me la pones dura. Basura, basura, Bueno, bueno, bueno, bueno, Falsos Demócratas, cancioncita de gatillazo. Y bueno, eh, vuelvo a repetiros el número de que nos ha pasado también. Y. ¿Damián? ¿Ese? ¿Damián o de... Demetrio? Demetri Demetri deme, deme, deme, deme, deme, deme que es más fácil. Si es que digo, ¿Dónde eh? está Damian? Damián? Es lo que tiene haber, haber <risa> leído el Damián y el Sidarta cuando era joven, ¿eh? Y ahora se me viene, se me mezclan ya las cosas. ¿Qué le vamos a hacer? Eh, bueno. Ver, deme, deme. Deme. Voy a leer tu, el número de cuenta, que ya digo, que ya la pondremos luego por escrito. Es es dos mil 03575002001207769 No paramos de dar cuenta, eh. Cuando se escucha el programa de Radio Rusco hay que escucharlo con una libretita y un boli para todas las cosas interesantes que decimos. Bueno, pues tenemos un montón de noticias de actualidad, tenemos que dejar un momento aparcado lo de Baleo Hicimos un paro, ¿no? El día 14 gran Gran paro. Esta mañana que me ha preguntado en el autobús, uno de, que había pertenecido al lado oscuro de la fuerza, o pertenece todavía, es decir, a UGT, que cómo había ido el paro. ¿Y no lo hizo él? Eh, yo entiendo que no lo hizo, es así. Sí. Y cómo había ido la asamblea, y yo, como siempre, positive vibration, eh, es decir, vibraciones positivas y le he dicho que la asamblea me pareció la más de bien que fue muy tranquilita que llegamos a unos acuerdos muy importantes y que bueno, que la gente salió pues, reconfortada de haber hecho el paro Bueno, pues vamos a dar números y como nos fue imposible en todas las cocheras contabilizar eh, vamos a dar primero los números de la empresa y luego daremos los nuestros propios Según la empresa, el paro afectó ...al 13,6% de la plantilla... ...esos son aproximadamente... ...cuatrocientos y pico trabajadores... ...o quinientos... ...bueno, no, no tenemos manera de comprobarlo... ...la única cochera que pudimos comprobar... ...fue en la tuya, Ramiro, que habéis ganado... ...nos habéis quitado... ...el puesto a la cochera del Triangle... La cochera de Horta es donde se notó más el paro. Ramiro, corrígeme, fueron de 163 coches que, sí. que tenían que volver, volvieron 90 y algo, ¿no? Sí, 94, un, mm. casi un 60%. Y porque, ey, y a ver si espabilamos ya de una vez, que ya tenemos una edad y un tiempo en la empresa. Hubo muchos compañeros que se hubieran solidarizado con el paro, que no tuvieron la precaución de hacer un escrito con copia sellada, solicitando eh, no acoger, acogerse a su derecho a, al paro. Sí. Y si contabilizamos a eso, la cosa hubiera subido bastante más. Sí, porque nota quiero recordar que al menos ha habido entre 10 y 15 compañeros de CGT que les pusieron mínimos por no acordarse en su momento de, de hacer el, el par de oportuno de no solicitar los mínimos. Claro, la empresa también juega sus bazas y dice, bueno, estos seguros que son de los que van a parar, pues... Los mínimos. Bueno, pues, aparte de los números, que ya digo fue muy diferente por, por las cocheras, curiosamente la cochera que hubo menos seguimiento fue la cochera de Zona Franca, esto ya es costumbre, y también es muy curioso que es la cochera donde hay mayoría de compañeros y compañeras adheridos al grupo 72 de descanso, curioso, ¿no? Bueno. Eh, el paro fue muy bien Ya sabéis, los que no sois de la empresa Aquí Deme es el primero Que nos escucha en directo eh, Los que no sois de la empresa Pues aquí los paros son súper tranquilos A nadie se le va a buscar Los autobuses sale, salen Y los conductores cuando llega la hora Pues dicen, autobús a retiro Y ellos individualmente Es algo muy fuerte Pero que estamos acostumbrados a hacerlo Porque eres tú individualmente que te enfrentas Por decirlo así Eh, contra el paro, contra la dirección, y dices voluntariamente, meto el coche a cochera y luego cojo y me voy a la asamblea. Pues pese a toda la campaña que hubo por parte de la dirección y por parte de Comisiones Obreras y UGT, que eh, el mismo día de, del paro repartieron una hoja pidiendo a la gente que no, que no participara en el paro, pues la gente no le hizo caso. ...tuvimos una nutrida asamblea... ...según la gente... ...no los de autobuses... ...sino la gente del casinete de France, ...que están acostumbrados a tener ahí asambleas... ...nos dijeron que mínimo 400 personas... ...habían estado allí... Sí, mínimo. ...y el resultado de la asamblea... ...a mí me gustó... Eh, ...aparte de que hubo una parte explicativa... ...de cómo estaba el tema de, de la negociación... ...pues se hizo una cosa... ...que ya parecemos los, los zapatistas... ...porque le hemos puesto el nombre... ...de la declaración de Ostafrán. Sí, bueno... Eh... Igual que los zapatistas hacen, la de, desde la selva de la Candoa, no sé cómo lo dicen... ...por nosotros, desde el casinet de Ostafrán, eh, manifestamos nuestra declaración de Ostafrán. Bueno, creo que el curro se lo mereció y también, tal y como funcionó la Asamblea y las aportaciones de la gente... ...pues merecía la pena mmm, de, de alguna manera englobarlo bajo este, este título, por decirlo así. Bueno, pues resulta que estamos ya casi con nueve meses de negociación... ...todo lo que se ha hecho hasta ahora pues de poco ha servido... ...la negociación está súper, súper parada... ...y la Asamblea acordó cuatro puntos principales... ...que los voy a leer rápidamente... ...y después cómo seguir el tema de las Asambleas y la movilización... El primer tema que se aprobó eh, se titula «En defensa del transporte público y por la creación de empleo». Eh, acordamos eh, cuatro o cinco subgrupos, os lo digo, que si no me lío, eh, contra la privatización de los transportes públicos y señalamos el tranvía por la diagonal, el bus no barris y el nit bus, por la recuperación de los servicios suprimidos, Eh, por la contratación de calidad, no a la contratación precaria y discriminatoria. Los compañeros de jornada parcial ten, tienen que tener los mismos derechos que los de jornada completa por las 35 horas a la semana, 7 horas al día y no al despido objetivo. Recordamos que el despido objetivo se está poniendo de moda en nuestra empresa, es cuando eh, seguridad el ICAM... Eh, no nos da la incapacidad, pero los servicios médicos de autobuses consideran que no estamos para llevar un autobús. Entonces lo que dice eh, la empresa es, como yo te contraté para llevar un, un autobús y ya no puedes llevar un autobús, y con la ley en la mano te puedo echar. Sí, perdona que añada una cosita, que es una noticia de hoy que es un, una especie de comunicado manifiesto que ha hecho Colectivo Renda respecto de la actuación del ICANN Eh, porque hay una persona en las puertas del Licán que lleva casi 14 días acampada allí delante de la puerta del Licán y el colectivo Ronda eh, ha, ha expuesto públicamente la actuación del Licán que está dando bajas, bajas de forma precipitada y a gente que no tiene, no tiene digamos, el cuerpo o el alma... Altas. Altas. Perdón, es verdad, siempre me confundo. Altas de eh, antes de tiempo a gente que, por ejemplo, como la persona que haya acampada que tuvo un ictus. Sí, sí. Eh, eso eh, está el colectivo Ronda y estamos Cgt. Esta tarde hay un acto de creo que es a las siete. Eh, van con la compañera. Seguimos. El segundo punto es por las condiciones económicas. Recuperación del poder adquisitivo en los conceptos fijos, aumento sustancial de los pluses de trabajo, eh, como son la hora de partido, el plus sábado. Eh, que hay que igualarlo al festivo trabajado, etcétera. Sobre los puntos de relevo decimos que se tiene que considerar tiempo de trabajo, el tiempo necesario para ir o volver al punto de relevo desde la cochera. Y sobre la paga de objetivos, que no nos ponemos en la cantidad porque nosotros decimos que ya nos pagan por trabajar pero si la empresa quiere poner una paga de objetivos que la pone para los directivos nosotros decimos que si hay paga de objetivos que sea de la misma cantidad para todos los trabajadores del, del primero al último. Claro, pues si ahora se están repartiendo entre cuatro, pues yo qué sé, un millón de euros, por decirlo así. Si lo tienen que repartir ese millón de euros entre cuatro mil, queda menos, ¿no? Pero pedimos eso. Decimos no a la posibilidad de diferir parte de nuestros salarios. Esto viene dado porque están empecinados en, en fomentar el plan de pensiones, están empecinados en buscar algo así como seguros médicos para la plantilla. Para que no estemos tanto tiempo de baja, claro. Eh, y todo eso sale de nuestros sueldos. Y estamos diciendo, oye, mira, quien quiera me meter dinero en un plan de pensiones que lo meta, quien quiera hacerse un seguro médico privado que se lo haga, pero yo vengo aquí a trabajar y quiero mi salario. Y después estamos diciendo no la diferencia de niveles de, UP, de VPT entre los conductores. Recordar que somos el único, la única categoría dentro de autobuses, los conductores que estamos divididos en dos niveles de, de VPT, eso quiere decir que cobramos diferente. Estamos en el nivel 5 y nivel 6, y lo que pedimos todos los conductores al nivel 6. Tercer punto, sobre los sistemas de descanso, estamos diciendo que para explotación la manera de solucionar... Eh, de, la falta de conductores en fin de semana no es contratar a conductores solo en fines de semana decimos que hay que contratar a conductores a jornada completa y abrir el grupo de Turistic el G80 para cualquier conductor que se quiera meter a este grupo que recordar que se trabaja más en sábado y domingo y que sea de una manera voluntaria y para material móvil estamos pidiendo la jornada de lunes a viernes sábados y domingos eh, se tienen que cubrir pues, con las guardias voluntarias y los artículos 24 El último punto es el cese del intervencionismo, estamos por el cese del intervencionismo de la dirección en la acción sindical. Eh, y le pedimos rajatabla que se atengan exclusivamente a lo que marca la legislación vigente y lo recordamos por qué se pide esto, pues pedimos esto porque la empresa está interviniendo dando liberaciones, horas sindicales locales sindicales que no le corresponden ni a comisiones, ni a UGT ni al SID, pero se lo da evidentemente para tenerlos pillados por los huevos y a la hora de firmar eh, lo que sea, pues lo firman fácilmente recordar que también acaba de salir una resolución de inspección de trabajo en la que va a sancionar a la empresa por haber contratado directamente en metro a familiares directos, o sea, hijos y hermanas, de sindicalistas de autobuses que están negociando actualmente el convenio de autobuses. Algo increíble, que va a entrar una denuncia por lo penal por este tema. Como último punto, Ramiro, ya me callo, que está sufriendo por mi intervención, eh, se acordó también que que la mesa traslade estos puntos a la mesa de negociación, que ya se hizo, y a, a la vez se autoriza a la mesa a que en el mes de diciembre vuelva a convocar una asamblea con paro, que será por la tarde, para ver cómo han avanzado las negociaciones durante todo este mes y medio que queda, hasta la asamblea, y que si no han avanzado ya entraríamos en un periodo más contundente de movilizaciones, movilizaciones que en todo caso se, deci se decidirían en la asamblea de diciembre. He acabado. Muy bien, pedazo de declaración Mercadé ¿eh? Declaración Dostofran Sí señor, es así Bueno, eh, recordad que hemos puesto en los tablones de anuncios de CGT Esta declaración, hemos hecho copias La hemos hecho llegar también al resto de los sindicatos convocantes del paro Y que bueno, ahora ya dejamos de leer declaraciones y damos impresiones ¿no? ¿Cómo lo visteis vosotros? ¿Cómo vimos al qué? El paro, la repercusión oh. del paro, todo eso. ya lo vi estupendo. A ver, venimos, venimos de un periodo... La verdad, para mí ha sido triste porque hemos pasado de tener una plantilla combativa que fue durante el periodo de las movilizaciones por los dos días y el convenio del 2009. Era una cosa evidente que nos afectaba a los 3.000 conductores Y teníamos superasambleas superpotentes ¿no? de, de más de mil mil 1.500 compañeros de durante las movilizaciones y los paros que tuvimos, pues cada día estábamos en la calle metiendo un follón de la hostia. Y hemos pasado de eso a un periodo que nos desestructuramos un poco, ¿no? Y a lo mejor peleas internas, pero sobre todo también porque la empresa ha sido lista y está buscando medidas... Eh, que solo afecten a una parte de la plantilla, que no haya nada que nos pueda afectar a todos para estar en grupo. De hecho, en este convenio, lo que está planteando la empresa, más o menos, a grandes rasgos, es a los veteranos, los voy a dejar como estáis, no subo el sueldo, pero tampoco os voy a joder mucho, como mucho os quiero quitar un día de descanso al año y parte de vuestro sueldo lo quiero meter en un plan de pensiones o en un seguro, pero a los que voy a joder de verdad son a los chavalitos y chavalitas que entren nuevos en la empresa, que van a entrar con contratos precarios, eh, trabajando solo en fines de semana y con sueldos pues que no van a llegar a los 800, 900 euros. Claro, eso eh, a la plantilla la rompe, si no tenemos conciencia. Que Bueno, como yo estoy bien, pues mira, al que venga después, que arre. Y estamos luchando contra eso. Y creo que esta asamblea ha sido el, un primer paso para luchar contra eso. Creo que la próxima asamblea, la de diciembre, va a ser mucho más nutrida, que van a, ser, van a venir mucho más de 400 compañeros y que estamos en la línea. Bueno, había que empezar. Que 400 no significa que fueran los que secundaron el paro, porque hubo mucha gente, a recordar que se quedó también en las cocheras por problemas de desplazamiento. Sí, de los errores como tal también tenemos que aprender. Que estaba convocado el paro a que a partir de las diez y media empezaban a entrar los autobuses al retiro, pero claro, teniendo en cuenta que hay líneas que tienen casi una hora de recorrido, todos aquellos que salieron a las diez y veinticinco, diez y veinte, diez minutos antes de que iniciara el paro, cuando llegaban al autoterminal eran ya a las once y media, mientras que se iban para cochea llegaban a las doce y pico, y claro, si la asamblea habíamos puesto que empezaba a las doce, pues tomaban la decisión de sí, he parado, pero no me voy para la asamblea porque cuando vaya a llegar, <risa> ya está cerrado. Y encima tenemos que Pensar en los compañeros de Zona Franca, aparte que hubo muchos que no secundaron el paro, los que entraron tampoco pudieron muchos trasladarse a, a donde hacíamos la asamblea, en, en Horta France, porque todos sabéis que la cochera de, de Zona Franca está mal comunicada y cuando está, tienen que coger autobuses, y claro, los autobuses entraban, pues no tienen otra manera de poderse trasladar a, a las cocheras de Horta France. Bueno, mira, he recibido un WhatsApp, no lo voy a leer todo porque es muy largo, no es que sea censura, sino que uh -huh. es... Eh, voy a leer un, unos tramos que más o menos es alguien que nos dice o nos da la opinión de cómo vio el paro. ¿Anónimo o se puede decir quién lo da? No, lo, lo dejaremos así, alguien que lo envía a anónimo y ya está, porque bueno, eh, hay gente que le gusta expresar su opinión tranquilamente, sin Ajá, que lo señalen. Bien. Dice, a todos y todas eh deciros que una parte importante del objetivo del paro está conseguido. Recuperamos nuestra capacidad de participar y decidir después de un tiempo de inactividad. Hemos empezado a demostrar a la empresa y al ayuntamiento que con la plantilla movilizada tiene que esforzarse en ofrecernos un convenio y unas condiciones laborales dignas. Luego hace una evaluación de la asamblea y luego, bueno, te dice que él también... Vio él, es así, él el, vio bueno, también... Ya sabemos que es el, el sexo, el, ya sabemos el, el sexo. Es esto de Los Ángeles, no, que él también lo vio, pues eso, lo que hicimos, lo que salió de allí, el escrito y tal, lo valoró de una forma muy positiva. Entonces, bueno, es un primer paso para poner toda la maquinaria en marcha otra vez. Uh -huh. ¿Es así? Eh, sin prisa, pero sin pausa. Acaba de esa manera. Eh, vamos despacio porque vamos lejos. Bueno, pues te suena, ¿verdad? Eh, ha habido algunos que lo han copiado eh, o lo co coges. Y eso como me suyo. recuerda una cosa que quería decir yo aquí porque la verdad que me ha molestado mucho. Eh, está corriendo por ahí una rumología. Eh, que, que este paro que estamos haciendo es un paro político. Ah, y te miran a ti me miran a mí para decir que es un paro político. Eh, sí, como que si estamos apoyando a no sé quién contra la cola o algo así. Bueno, desde aquí eh, quisiera aclarar, yo espero que esas opiniones no sean malintencionadas, que alguna habrá que las dicen malintencionadas, no, no, no, estamos haciendo un paro, por la defensa de nuestro puesto de trabajo, por la defensa del transporte público y claro, tenemos que atacar a la Colau porque la Colau es la que decide si meten el tranvía o no lo meten o si recuperamos el bus turístico perdón, el bus no barris o no, claro que la atacamos igual como atacamos a los socialistas igual como atacamos a Convergencia y Unión y si estuviera la CUP y e hiciera lo mismo, pues también la atacaríamos por mucha CUP que fuera y estamos por nuestro convenio y si cuando tenemos un convenio no vamos a llenar Barcelona de pegatinas y carteles y vamos a convocar paros eh, pues no sé cuándo lo vamos a hacer si alguien ve en eso y cuando digo alguien, es alguien teóricamente de un entorno sindical guay Eh, ...va atacando por aquí, eh, mírate el ombligo, chavalito o chavalita... ...que eh... tire de la hemeroteca... ...que tire de la hemeroteca. ...exacto, lo hemos dicho en varios programas, lo hemos publicado en Utopías... ...que no, no era contra nadie, contra nadie de la dirección política de, de, del ayuntamiento... ...nos hemos intentado poner en contacto por diversos medios... Mm. ...con esta parte de la dirección política el resultado ha sido buenas palabras y poco, poca cosa más y nosotros seguimos a lo nuestro porque evidentemente estos, no, estos paros no son políticos, son paros que los trabajadores y las trabajadoras realizan porque consideran que es una buena forma de reivindicar algo que consideran justo y los lo que ve políticos es que están viendo brujas por todos sitios. Sí, es como decía el artículo, creo que era del periódico, que venía a decir que no ha habido alcalde de la ciudad de Barcelona que no haya tenido un paro de los autobuses. Ah, sí, que no se haya desayunado con un paro de autobuses. Ha habido de todos los colores ahí. ¿sabes? Cuando algo, si lo hacen mal, pues ahí nos tienen. ¿Y no ha habido paro de los trabajadores y las trabajadoras de autobuses? ...que no haya habido gente que haya intentado poner palos en la rueda... ...o desprestigiar a la gente que hace el paro sí. es así. Bueno, eh, dejamos este tema, nos vamos con la última reunión... ...de la mesa negociadora del convenio, que también fue... ...¿qué fue, un canto a la libertad o qué fue... ...un canto a la maravillosa empresa en la cual trabajamos? Eh, la empresa, mmm, seguimos sin entenderlo, parece como que esté ganando tiempo... Y ahora vamos a decir lo que pensamos. Eh, no hubo nada, no hubo nada. Nosotros eh, le tuvimos que parar los pies. Cuando ya llevaba una hora hablando de lo mismo, le dio por hablar del contrato de formación. No sé si en Valeo tenéis contrato de formación, eh, bueno, formación bueno. dual, luego, sí. lo, luego no bueno, contestas. Tenemos un escalado ahí para, <risas> para las nuevas contrataciones, pero no, no Bueno, de... pues estuvo ahí hablándonos de las virtudes de la virtud desde eso y al final le tuvimos que parar y decirle, mira, venimos de un paro y aquí tienes nuestra declaración de Ostafrán. Dos eh, que no te dejaron presentarla. Que no me dejaron presentar el Ballestín porque dijo de que... No iba dirigida a la mesa de negociación porque yo se la presenté tal cual y que esto tendría que venir a la mesa de negociación. Digo, y bueno, por Bayestin, tranquilo, yo te la leo y toma nota de, de lo que pedimos. Y eso, allí <risa> apuntando por no quererla coger. Sí, y porque Pero, había dos sindicatos que... Sí, también... porque dentro de, de los compañeros sí. que hemos convocado el paro, pues está la CNT. ¿no? Y como dicen y que, no, dice que no tienen representación en el comité de empresa, pues no tienen por qué salir en la negociación. ¿no? Bueno, pues lo leímos y lo tuvo que apuntar. Lo que decimos, la empresa sigue en, en sus trece de no poner nada encima de la mesa. Cuando dice de, que quiere mantener eh, los salarios, decimos, bueno, pero eso, ¿cuánto dinero es? ¿Cuánto pones encima de la mesa? Que quiere, no, no pone, no dice nada. ¿Qué pasa? Puede ser, y esto son suposiciones, de que estemos todavía esperando que se aprueben los presupuestos del 2016. Acordaros que cada año se aprueban en el mes de noviembre o diciembre eh, anterior. Y ahora estamos con los presupuestos del 2015. Que, por cierto, los hicimos públicos en la mesa de negociación, porque la empresa, ya que no daba el dato, dijimos, mira, pues empresa, es esto lo que tienes. ¿Lo puedes decir cómo lo quieres distribuir? Tampoco lo dice. Entonces, Puede dar la impresión de que esté esperando que el político le diga, la Colau, por eso nos metemos con la Colau, le diga cuánto dinero tienes para el 2016. Pero por otro lado me parece que es una estrategia por parte de la empresa chunga, porque el metro empieza a negociar ya, y si los compañeros de metro lo ven como nosotros, es que nos vamos a juntar en la pelea. Y claro, a nosotros de puta madre, pero como estrategia de negociación por parte de la dirección... Igual, no igual es que el ayuntamiento lo que tenía que hablar es con la dirección técnica de TMB y decirle, bueno, a ver si de una vez os quitáis esa máscara de cobardes que tenéis y sois capaces de pedir realmente lo que intentáis pedir a través de los trabajadores de metro y de autobuses, ¿no? Sí, porque hay que recordar que hasta, hasta ahora, hasta la fecha, la pelea siempre ha sido lo contrario, no hacer coincidir nunca. La negociación del convenio de metro y autobús, sabiendo sí. lo que podía ocurrir. Si sí, en cambio ahora desde la dirección técnica, quizás por cuestiones políticas, que a lo mejor sí que están jugando en política, han hecho, y ha sido la propia dirección técnica la que ha hecho coincidir, de hecho, el convenio de metro y el de autobús. Algo que, estarán empujando ellos ahí. Por cierto, los compañeros de, de metro, todo el comité de empresa, UGT y comisiones incluida convocan, creo que es el día 5 una asamblea general de trabajadores en las cocheras de Sainz donde van a aprobar también su, su plataforma, ¿no? qué diferencia de los Dugete de un sitio y de otro uh -huh. <ríe> aquí les da miedo las asambleas, no acuden a las asambleas jamás eh, son muy valientes así en el Petit Comité, pero a las asambleas es que le tienen pánico Bueno, tienen. igual va, eh, va Arias o Lalde o Correchea a explicar el tema de las contrataciones de los familiares lo que no ha hecho en la Asamblea de Trabajadores de Autobuses, igual va y se presenta allí de forma voluntaria. Ah, pues, no sé, si le invitan que vaya y explique ahí a ver lo que piensan los trabajadores de Metro de que le haya, meti haya metido a su niña Directamente, a su hermana, perdón, directamente en Metro. No, es que yo creo que Yo estaría... creo que puede salir por la puerta grande. Sí, eh, a hombros. <risa> a, hombros <risa> a hombros. Como los toreros. Exacto. A hombros como Hombre, los toreros. Yo, si fuera del Comité de Empresa Metro, lo invitaría, sí, sí. Sí, lo invitaría para que explicara qué es lo que ha hecho ahí, para que le explicara a la gente que sí que ha pasado por los procesos de selección, que lleva un montón de tiempo esperando a, a encontrar un puesto de trabajo fijo, por qué Arte de Vivir que tres familiares de dos personas directas que están negociando el convenio de autobuses y de otro que también es un histórico de UGT, eh, entraron dentro de la empresa mm -hmm. vamos no hay que ser muy listo para, bueno, para saber lo que pasa, ¿no? Y en plena negociación del convenio no, si no... Bueno, eh, que lo explique Que vaya y que lo explique yo ya yo que lo, Yo lo hice la ya... pregunta en la asamblea ¿Qué pensaríais vosotros si yo, que estoy negociando el convenio por CGT, ahora de repente mi hija eh, que también está en edad de entrar en el metro eh, me la metieran en el metro sin ningún tipo de, de proceso de selección, ¿no? ¿Qué pensarías, Ramiro? Mercade. Estaría claro, ¿no? Mercade. Mercade. No puedo. La no, ha estamos, estamos en horario infantil. No puedo decir lo que pienso en este caso. Ver, Venga. De, de hecho hay que recordar que Nico pedía autorización a la Asamblea para poderlo hacer y si me autorizáis en plan, en plan cachondeo, claro está. Como bueno, decía, pues esto es lo que han hecho esta gente Si me autorizáis, os firmo un convenio de mierda a cambio de que me... Sí, bueno, eh, recordad que lo han intentado ¿eh? Y afortunadamente la inspección de trabajo de momento ha paralizado la historia esta Nos queda muy poquito ratito de programa Y tenemos que hablar de... Nos quedan, bueno, pues casi cuatro minutos Eh... Tenemos una canción que acabará el programa hoy de los mojinos escocidos, que no es mi jefe es un cabrón, sino qué bueno que estoy, que se la vamos a dedicar a nuestro amigo Mosquera. Hostia, eh, con que, cariño. Con mucho cariño. Qué bueno que estoy, mojinos escocidos para Mosquera, que está por ahí peleando. Sí, lo está pasando un poco. Está chungo, peleando, está, está ahí, peleando. Como siempre peleando. Y bueno... Eh, Vamos a hablar también un poquito de la mala praxis del de quien tiene que informar al Comité de Seguridad y Salud de una, de, en este caso, de un robo... Bueno, lo sabemos. Qué bien hablas, empresa. ¿qué quiere decir, praxis? Bueno, es la mala actuación, ah, no vale. leerse lo que realmente, cuál es se el nota protocolo. Como que hiciste es bachiller superior. <risa> Contigo, recuérdalo. <risa> <risa> bueno. El... Sí, se que ayer domingo por las cocheras empezaba a correr por WhatsApp, todo el mundo lo estaba enviando, de que el sábado a las 7 de la mañana, en el final de la 92 en la Barceloneta, a un compañero lo atacaron con una ¿Con navaja, una? que se la pusieron en la espalda, y le quitaron todo lo que llevaba él encima, más la recaudación, aunque esa, a esa hora poco podía haber hecho de recaudación, pero él llamaba al CRT, acudieron los mozos acudieron los mandos, pero he ahí que la empresa... ...no se puso en contacto con el Comité de Seguridad de Salud... ...para lo que es tal... ...y como lo tenemos en el protocolo... ...ellos lo excusaban, decían... que no había habido agresión... ...dicenme, no, no no sé, pero... ...quizás es más grave que te pongan una navaja... En, ...en la espalda... ...que no que te tire una botella de agua... ...porque alguien se cabrea porque el autobús viene tarde... ...y si en cambio, si te tiran una botella de agua... ...llamas al comité, al CRT... Y se activa el protocolo. Si en cambio, parece que si te atracan a punta de navaja, pues para la empresa no es, no es tan grave y no activó el protocolo correctamente. Aunque el compañero es verdad que después de hablar con él, acudieron los mandos, el autobús pasó a retiro y a él lo acompañaron a poner la denuncia. Por ese lado sí que se activó el protocolo y se actuó correctamente. Lo que no es, no lo comunicaron como sería la obligación al Comité de Seguridad y Salud para poder. Y lo grave es eso, que el domingo a través de los WhatsApp, pues claro, todo el mundo preguntaba que cómo estaba el compañero, qué era lo que había pasado y desde esta parte del CGT conseguimos ponernos en contacto con el compañero, hablar con el CRT, acabar enterándonos de todo y afearles el hecho de decir, hostia, resulta esta feo y indignante que, es que, que, que nosotros mismos nos tengamos que enterar por otros compañeros que sí que vieron lo que pasó, que vieron llegar al compañero pues hecho polvo. Claro, no es de gusto que te pongan una navaja en la espalda que te acaben de eso, también es algo que te por dentro te, te calcome. Uh -huh. Y eso es el, lo que hoy le hemos recriminado a la empresa y le hemos dicho que no, que, que eso no puede ser y que el siguiente Comité de Salud Eso hay que dejarlo claro porque es más grave, que a te digo, que no que un pasajero suba rebotado y te tire una botella de agua porque hace media hora que no ha pasado un autobús. Bueno, no... no es, es también de eso, pero bueno... Es grave, las dos es, cosas la son graves. Las son graves, pero bueno, y que pero es no lo una botella de agua que te han tirado por encima. Sí, quien no lo consideró grave o no siguió el protocolo fue la gente que tenía que haberlo seguido. Sí, en ese caso nos tenemos que enterar quién era el jefe de sala del CRT, que no lo han comunicado para mm -hmm cuesta mucho para la dirección pegarle a la tecla y saber quién era el jefe de sala. Y dice que todo ese error viene, que, que ellos pues quien estaba de jefe de sala decidió que eso no era una agresión. Digo, bueno, pues no sé hasta dónde es una agresión o no es una agresión. Pues nada, orejas de burro y de cara a la pared durante una semana allí en la sala del CRT. Bueno, voy a leer un escrito que también me acaban de enviar, que es un WhatsApp... Que dice que es de un compañero que más o menos resume qué es lo que hay que hacer cuando sufamos una agresión. Dice, si nos sucede a cualquiera en otra ocasión, tener en cuenta que el protocolo a seguir es llamar al CRT, comunicar lo sucedido y que nos acompañen a comisaría a poner la denuncia. En esta detallaremos cómo fueron los hechos y el dinero que nos han robado, así como documentación, llaves, móvil, etcétera. Nos servirá de cara a la empresa y al seguro del hogar, por si alguien también le cubre el tema del seguro de la casa. Y desde aquí eso, el jefe de sala del CRT, una semana castigado con orejas de burro y de cara a la pared. Sí, ¿no? como, como mismo que la empresa le pida explicaciones, el por qué no lo comunicó, pues es que no lo comunicó ni al comité de salud, ni parece ser que a la dirección, porque el domingo... Porque bueno, la dirección tampoco sabía exactamente lo que había pasado... ...afortunadamente lo que sí, no que hace... ...sí, quedó un susto y bueno, todos sí, y todo todo todo estamos susto gracias a eso, pero... ...y que lo que no hace, digamos, eh, la, la empresa lo hacemos los trabajadores... ...que es preocuparnos por la persona que sufrió eso... ...llamarle, saber cuál es su estado... ...intentar sacar a la luz toda esa situación... ...y se nos agota el tiempo... ...Deme, ahora sí que te miro a los ojos y te digo bien el nombre... Que vaya muy bien, gracias por venir eh, Ya sabes que este programa Lo grabamos, lo publicamos uh -huh. Luego en nuestra página web En Radio Rosco, perdón CGTBus.es eh, Tenéis que clicar en el apartado de Radio Rosco Que luego a los afiliados Y las afiliadas lo enviamos por lista uh -huh. Y que bueno Que Puedes venir aquí cuando quieras Y seguir explicándonos ...como vato, ¿vale? Muy bien, gracias, y eh, oye, que ningún color político os condicione vuestra acción sindical, solo faltaba... Vale, mm, desde luego... Bueno, eh, yo le doy las gracias también a Deme, y os pido a todos los que estáis recibiendo 346 fotos... ...que <risa> acabo de ver lo que están saliendo como <risa> que me perdonéis ir borrándolas tal como os lleguen no lo volveré a hacer nunca más bueno hasta la próxima Mercader se despide eh, lamentándose qué le vamos a hacer bueno si hay alguna interesante que la guarde exacto sí la haremos chantaje bueno Godoy la DCM, que era la primera la agradecemos también a Godoy que nos haya ayudado a hacer el programa y ponemos ya por fin la canción de los mojinos escocidos para nuestro amigo Mosquera que nada Dale caña, mosquera. Nos vemos ahí tomando unas birras. Salud. Salud. ¡Qué bueno que hecho! Si no, tengo reuma, no tengo coletero, No tengo azúcar, no tengo capa, ni tengo piedra, ni Por eso en cualquier sitio donde voy, todo el mundo me dice: Qué bueno que soy! Qué bueno que soy! Qué bueno que soy! Qué bueno que soy! Qué bueno que soy! Qué bueno que soy! No tengo alergia, no tengo gase, ni tengo sarampión. No, tengo ZAP丈ym no tengo ZAPONE ni tengo harta la Por eso cualquier sitio donde voy. a No, mam żadnych karier, nie mam żadnych nie mam żadnych karier, Soga. Qué bueno que perdido extraviado quizás en su camino de regreso a casa